A ver, levanta la mano, por favor. Solo los hombres que no somos borrachos, levanta la mano. ¿Cuántos hombres no somos borrachos? A ver, levanta la mano. Los hombres que no somos traicioneros, los hombres que no somos mujeriego, así como yo, levanta la mano, por favor. Señoras y señores, qué gusto volvernos a encontrar, como habíamos dicho al principio, a los tiempos con la gente de Tabacundo, con la gente de Cayambe, con la gente de La Esperanza, con la gente de Cajas también estaba por ahí. Salud tremendo para todos los amigos. En fin, saludarles a todos y cada uno de ustedes. Qué gusto. Dicho esto, señoras y señores, queremos arrancar nuevamente con un poco de buena música y paraíso aquí. Está desde Ibarra, Ecuador, desde la Ciudad Blanca, el hombre que le mete c a n d i l a con las manos. Aquí está DJ Extremo. a g u á n t a m e un ratito ahí, Extremo, por favor. ¿Dónde salen, sinceramente, los estudiantes? Levanten la mano. ¿Cuántos somos estudiantes? Levanten la mano, por favor. Los que somos estudiantes, levanten la mano. El hombre que no, los, no se fugó nunca del colegio, l e v a n t a la mano. Y los que somos estudiantes de la vida que cada día aprendemos, ¿sí o no? Para mi gente trabajadora, para todos, con mucho cariño aquí está Extremo. Y tu panel, Dani y o y o ahora. ¡Escucha! Buenos días, Ecuador. Buenos días, Cabacundo. Buenos días, Callame. Se viene el, el máximo extremo y el d a n e y yo y o con mucho cariño. Escucha esto. Vive, quiero, quiero ver c u a n t o s se acuerdan de su primer amor. Levanten la mano. Mente, Hombres y mujeres que se acuerdan de, se acuerdan de manera, su primer amor. Los que、no、se acuerdan de su primer、bueno, beso, su primera mucha. Aquella primera vez es que en el baño se del catecismo. o s e acuerdas? <risa> Esebané. ¿Dónde están los hombres y mujeres que dieron su primer beso a los 15 años? ¿Cuántos dieron su primer beso a los 15 años? Los que dieron su primera mucha a los 12, l e v a n t e la mano, ¿sí o no? Y como siempre digo, ¿dónde están las mujeres que el día de hoy vinieron sin estorbos? l e v a n t e la mano. ¿Cuántas vinieron sin estorbos? A ver. Uy, mi amor, Dios mío, para todas esas mujeres solteras, qué gusto trabajar para ustedes. Aquí está DJ Extremo y tu amigo, el Danny j o y o ahora. ¡Uy! ¿Dónde están los enamorados? ¡Levanta la mano! ¿Cuántos estamos enamorados de la vida? ¡Levanta la mano, por favor! Julio César Galvis. Los que somos felices y contentos con la chulla vida que tenemos ahora, Dixon. ¡Uy! パトロス、アミノス、ファン、アン、ディーディー、アニマドレス、ケストモス、サルダー、ケウソ、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サュー、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サルダー、セクシュー、サル A los pana s que hemos sufrido a n g u n a vez en la vida, levante la mano. Los que ya no creemos en el amor, ¿cuántos, cuántos ahora? Los que no tomamos por despecho, sino solamente por deporte, e s i o no? Levante la mano. Gracias a b a c u n o qué gusto saludarles q u e esta noche fría. a q u á estamos, día extremo. Gracias, brother. Vamos a darle ahora. De mi me. ¿Cuántas mujeres saben cantar esto, sí o no? Fue imposible olvidar que algún día yo te quise.、No、les pagué, o y como padrino. Tanto tiempo pasó desde el día que hay u e n o s t e Allí sube que las despedidas. Puede ser la última、triste? vez que compartamos un vaso con esto del coronavirus, sí o no? Qué gusto saludarles a la gente que está acompañando. ¿Cuánta gente sale a los tiempos? ya no? Mis panas por ahí salieron a los tiempos. A la gente de los pimpókers de la hielo, señores. Buenas noches, también están por ahí. A la gente de Callambe, Juan Montalvo también están por ahí. La gente de Cajas, en fin, a todos. A todos los panas del Danny Young Young. Salud tremendo para ustedes, mis amigos. Buenas noches, qué gusto. A u a extremo de Lunita más. Saludo para mis panas, los pimpokers del Ayer. Levanten la mano. Los panas del Dali, como ustedes, y este vaso, amigos. Gracias. A donde quiera que vamos, ahí están los pimpokers. Gracias, mijo. Otro más. Para e extremo. Ya no va a ser. Los que、hasta、juraron amarse toda la vida, dice. Juramos amarnos tú y yo hasta la eternidad. Qué chévere, extremo. ¿Dónde están los panas es que sinceramente pasamos solitos el 14 de febrero? Le manda la mano. Los que pasamos borrachos el 14 de febrero, levanta la mano. Si se marchó sin un adiós, que se vaya a donde, porque después de mí. A la gente del Diablo Mix también está embalada ahí en la noche. Salud tremendo. Ahora, Extremo, échale play. エレシーブ mijo. a los tiempos. ¿Dónde está la pana que ya estamos c h i r o s sinceramente? Levanta la mano. ¿Cuántos estamos chidos? ¿Dónde está el pana más remolde de tu grupo? Señálale. ¿Dónde está el pana que siempre anda c h i r o pero siempre regresa, bien borrachos, í o no? Los que vamos a tomar de largo ahora, un chiflido, señores. t i n s e g ú extremo, tu pana, tu amigo de siempre, el d a r n y Young-Yo. Young. ¡Ah,、oh, a、oh, o、oh, oh, ¿Dónde está la opana que hemos hecho alguna pendejada por amor? El hombre que se ha gastado 50 dólares en un taxi para ir a ver a su pelada, ¿sí o no? Solo por ti, ingrata traicionera. Sonamos extremo y sonamos bien. Porque me subiría a la montaña más alta.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 l o s panas q u estamos e tomando a los tiempos? ¿Cuántos panas estamos tomando a los tiempos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos panas estamos tomando esta noche por primera vez? Levanten la mano. Los que por, estamos, por primera vez estamos tomando biela. ¿Sí o no? Señoros, y señores, la gente de la vieja guardia, ¿dónde está? Levanten la mano. Habíamos dicho que este es un evento retro. Y ahora no s vamos de retro, dice y extremo. Ahora, cuando quieran, mijo. Señoros y señores. よろしくお願いします。 Buenos días, Tabacuno. Buenos días, Cayambe. Bienvenidos. Día sábado, tremendo. Vamos a darle de largo. m u v e t e m u v e t e n la noche. p a y a s i t o p i f l o y d Para mi pana, perro y toda esa people. No les pague ese cariño. ¡Soy! ¿Dónde está lo que sabemos? Y el verdadero paso al r u i n g Salón termino para la réplica de Ice Inc. Y el t a o Mix, q u é chévere. A los tiempos que le veo, ya ha estado con churros. <risas> a la gente de s a r m i se que diga Ice o c h a m o están a h A propósito, el día 14, 14, sí. Día 14 de febrero, un evento i repetible r en el sector de la esperanza. Ahí estará DJ s Ice n g Inc. 1 e y 0. ¿Quién más será? DJ El encuentro más esperado de campeones de pichincha DJ Lince Versus DJ Single Uy Dios mío, aquí está Señoras y señores, vamos a dar listo Movimiento, movimiento, movimiento de cámara, movimiento de cintura ウィーンアンドウィーンアンドウ a los panas que se jugaban del colegio para ir a los matines levante la mano los panas que tomamos á b trópico con tampico si ¿sí、o no te acuerdas o no te acuerdas ahora al、no、pare, y、no、pare y、no、pare, y、no、pare y、no、pare, pare along extremo Everybody Chambó, chambó, chambó come Chambó, chambó, chambó no no no no no no y y y y y y sing Listen ジャンボジャンボジャンボエリパレイカンセイガンジャンボジャンボジャンボジャンボジャンボジャンボジャンボジンボジャンボジャ ¡Macutos allá, me bienvenidos, gracias! s m e tal es Blow ahora? ¡Cable a もしゃべらないのまだ。どれ、パンへ Está la gente que bailaba en la Shock, la gente que bailaba en la Palermo. ¿Cuántos se acuerdan? Los que bailábamos de la Unión bien, Juvenil, ¿sí o no? ¿Cuántos ahora? Los que bailábamos de la Warner Bros. ¿Cuántos, cuántos, mis amigos? Gracias, aquí estamos en vivo y directo trabajando por y para ustedes. Es la h o r de la e アパートメ t トのフィッシュスープ、サルトーアラビクランアミゴー、コンパ r ラーでフォーマー、パラディーエンスキーペッ extremo 5 5 dice en 5 metamos 500 semanas、no、a p a s i o a d a s dale ahora donde están los hombres que se hicieron un levante esta noche levante la mano los que estamos vacilando pelada nueva en este los que se hicieron un levante en el mes de la morra y la maestad levante la mano los que sí Se hicieron un levante los que sí gastaron bien los 10 dólares en el peluche. l e v a n t e la mano. ¡Dale ahora! Salud o para mi pana Loguetos. s Para Jasper, para Arnie, para t o dos. los p e o p l e Gracias, mijo. ¡Qué chévere! Mi pana Gucci, todos los señores Pitbullers. La gente de la vieja guardia, mijo. ¡Qué chévere! Para w e n de y d parte de jonathan rap y de los p p e r s para el dani gracias hijos que chévere que le pague n los panas que se mojaron solo por dentro en el carnaval levanta la mano quizá el exponente y number one de la ciudad de ibarra guisa y extremo la animación de tu pan el dani oro Deja que la música recorra a tu cuerpo. Siente la música, loco. Señores payasitos, Big Bloys, los h i n c h a s de Diablo Mix. <risa> a b r o m ó s i t o ¿dónde anda Don Cuco? Con la buena música. Saludo de mi compa, de mi tocayo Dani, para los señores p i n p o k e r Gracias, como sea, hermano. Para que siempre con e t a g r a c i a s La gente que baila en la onda vacile. c u á n d o baila en la onda vacile. La gente que baila en la moraleja, en la v i b r a c i ó n en la biblioteca. Dios le pague. ¡Chuma! Salud para mi panel 7 a los tiempos mi panel 7 acaba de llegar gracias que chévere a la gente yo mi yo mi gas a las cuanta java yo mi q u e pasa ya no toma n por java se está n perdiendo las tradiciones que chévere vamos a darle metal a extremo Mi pana los guetos, está tomando los guetos si、sí、o no, no vamos a ir de largo si、sí、o no, ya sabe toda la vida, señores o señores, como dijo mi pana extremo, como en los viejos tiempos, alguna vez la primera vez que c a m e l a m o s fue por esas tierras extremos, ¿se acuerdan? Hace años. Ahora volvemos nuevamente. Acá está el hombre que lo hace y lo hace bien. El extremo. Hello. Hello, How do you, you Para el chamo es Sally, el d i s c o t e c e r o número uno de la noche. Cuatro dijo Juan, tres. Juan, tonito, ya, bonito. <risa> Con eso ya no vamos extremo. Ahí nomás dice: ¡Sube! Los panas que siempre nos portamos bien en u r u a i le levante la mano. Los que no peleamos nunca. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Escucha! Bueno, con eso nos vamos del aire extremo Ahí no más dice ya, Ahí no m á s no es culpa lo importante es cobrar no pasa nada gracias extremo ahí a la mujer que está soterra l gracias un abrazo mija que chévere nos vamos del aire siempre con mucho cariño para ustedes ただちょっと、ありが a うございます 皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、ALL con esto gracias gracias hoy、oh, el、yeah, tecnólogo se la vieja guardia y hasta mi pan el 7 también por ahí saludos tremendo mijo demuestre unita demuestre unita ya、yeah, vamos、eh. tenemos gracias y donde pague Mucha nada ahí nomás ahí nomás Bueno, qué gusto como siempre. El cariño y el respeto al público. Y desde luego a todos los DJs animadores que estamos compartiendo esta noche. Por acá, todos los people. Gracias. Nos vemos. Estuvo Dixo y Extremo. Y tu pana siempre, el Danny j o j o Se viene el Diablo Mix. Adelante. ¿Qué m i c e